Oye o cariño. En el ca Estrella metida en el firmamento Y poco a poco Tú me dabas la luz Acompañada De aquellos dulces besos Pero mi negra más bonita Como tú No la consigo mi entudito El universo Soy buen cristiano, le agradezco a Jesús Hoy soy feliz Ya tengo lo que quiero Entonces negra tú serás Hay olvidar, yo no puedo Entonces negra tú serás para mí Aquella hembra que olvidar, yo no puedo Angélica María y María Sofía quan hai potèting Mujer bonita sabe que te estoy llamando Que en la estrella que alumbra mi corazón Esa dulzura de tus hermosos labios Son como fuentes que me hagan de amor Pero el destino dice que te sigue amando Y que vivamos este bonito amor Siento tu pecho, tu nido de remanso Donde mi alma se llena de emoción Y cogidito mi negra de la mano, al paraíso donde se encuentra Dios, será el final de dos enamorados, que den ejemplo de lo que es el amor. Que den ejemplo de lo que es el amor, será el final de dos enamorados.